Estamos asumiendo con más de 20 días de paro, con procesos que están ahí estancados, con soluciones que están esperando en la puerta. Yo creo que eso no se ha dado nunca, pero aquí estamos asumiéndolo. El día jueves en la noche hemos asumido, el día viernes hemos estado aquí. Nos pedimos la reunión con los seis secretarios, solamente cuatro vinieron. Les pedimos un informe a los seis a los cuatro secretarios para que hayamos podido tener mayor idea de lo que pasa en la administración pública y solamente dos secretarios no lo hicieron. Hemos trabajado el día sábado, el día domingo y el día lunes. Como no nos habían dado los informes, los secretarios más bien presentaron su renuncia Algunos ya ni siquiera se han aparecido después. Pedimos de que haya habido una reunión con todas las direcciones. En esa reunión no hemos enterado que las cosas están difíciles. Difíciles para poder enfrentar pero no imposible para con el amor y con el esfuerzo que le vamos a poner, lo vamos a solucionar. Eso es lo que tenemos que decirle a Montero, vamos a trabajar, vamos a hacerle las cosas bien, se van a acabar muchas cosas, como por ejemplo el enfrentamiento, estamos mostrando, y gracias a Dios Montero está mostrando la intención y la vocación de la paz. Eso es lo que necesitamos, necesitamos paz para poder trabajar para que con orden podamos hacer todas las cosas de acuerdo a lo que es la normativa. No vamos a criticar a la anterior gestión o no gestión porque eso no tiene nada que ver. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y las cosas que hayan estado mal y vayan en contra de la ley, lo vamos a hacer conocer, lo vamos a hacer las representaciones que las normas nos dicen que hagamos. Eso sí, no es culpa de la anterior gestión, no es culpa de mi gestión llegar a enterarnos de que no existe la plata suficiente como se había programado. Los 21 días de paros y todos los problemas que hay han hecho de que no haya la recaudación suficiente vamos a trabajarlo, vamos a buscar los mecanismos suficientes para que podamos este remediar o paliar de alguna manera esos, esos malos momentos que se pueden vivir, porque al no tener suficientes recursos significa que no se va a cumplir con lo que había programado.